Dzień dobry. Forma de bailar, la pepita linda lo quieren bailar, que están esperando hacer que el bailador, que con su meneo siempre está sensual, a todas las pibas hace suspirar. Ya ¡Es ¡El empuje! ¡El empuje! ¡Rá! ¡Para todo el Paraguay! A todos los bailes no no ¡Rara! Les Voy a presentar a todas las pibas, tiene enloquecida, tiene enloquecida con su forma de bailar, la pipita linda lo quiere bailar, que están esperando a que el Bailador, que con su meneo siempre es tan sensual.